La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena Con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país La comunidad nativa de Aguajún de Subayacu, ubicada en el distrito de Guarango, en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca, y la organización fronteriza Aguajún de Cajamarca, presentaron una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas. Con la demanda buscan declarar la nulidad de la resolución emitida por el citado ministerio, que autoriza el inicio de actividades de explotación minera a la empresa Águila Dorada, en la cabecera de Cuenca del río Chirinos. Para tratar este tema conversamos con Neire Uncush Yempekit, coordinador de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad Provincial de San Ignacio. Los problemas con los conflictos socioambientales que vienen sucediendo en nuestras comunidades es bien cierto, no es un problema reciente, desde el año anteriormente vienen pasando esos problemas socioambientales. Eh, que la empresa minera Águila Dorada, actualmente llamado Yancuinza, o sea, ha hecho contacto con los dirigentes de Los Naranjos y firmando unos convenios, ha ingresado a trabajar en los territorios, en donde que en la cabecera del cuenca del, del, del, del río Chirinos. Entonces, eh, desde ese tiempo, no, la organización de ORFA y la jurisdicción, todas las de subayacos, vienen rechazando la empresa minera porque es una zona frágil en donde que uno no puede estar trabajando en la empresa minera porque ahí, ahí es lo que nosotros vivimos. Entonces siempre los salvadores han venido rechazando y también, no es reciente, el año pasado, más o menos el 12 y 13 de diciembre, una comisión de las comunidades dirigentes de Supayaco se han ido a Lima a reunir con los ministros, con el Ministerio de Energía y Minas, con el PCM, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Interculturalidad, justamente para dar a conocer que la población no, es, no estaba de acuerdo con la presencia del PCM entonces los autoridades que están en Lima ya conocen ya conocen que es que la, toda la población no están de acuerdo que no están de acuerdo con la de empresa minera entonces por el transcurso del tiempo el día 6 de septiembre el ministerio de energía y minas da una resolución aprobatoria en donde queda aprueba este, a la empresa Yancunza para que continúe las exploraciones donde está ubicado entonces Es, es, es, es, es el problema principal central que viene sucediendo en nuestra jurisdicción, en nuestra comunidad de Supayacu y Naranjos. Para tener una idea más clara del peligro de las obras en la zona, un kush en pekit precisó dónde se ubica la comunidad de Supayacu. La comunidad de, de, de, nativa de Naranjos y Supayacu colinda con una comunidad, o sea, la comunidad nativa de Naranjos colinda con la comunidad nativa de Supayacu. Solamente se divide únicamente que es un río Chirinos o sea, por, por ello cualquier actividad que contamine al, al citado río o sea, afectaría a ambas comunidades entonces la, la comunidad de Supayacu, con total con población son como 500 habitantes que tenemos eh, con todos los anexos es una de las comunidades, que es una comunidad central que tiene anexos que son comunidades pequeñas pero tienen su, propio, que tiene su propia directiva Y esas comunidades vivimos, o sea, en la orilla de los ríos chirinos. Y nosotros tomamos esa ese, ese agua de los ríos chirinos porque ahí también pescamos, porque ahí están los pescados de, donde nosotros pescamos y alimentamos. Entonces, es, uno, es, es una una de las comunidades que están ubicadas, eh, así por ejemplo, en Casi Naranjo, Naranjo, está ubicado en el margen derecho. Del río Chirinos, mientras que su está en el margen izquierdo del río Chirinos están ubicados el representante de san ignacio sostuvo que las obras del proyecto yacuenza se iniciaron hace un mes y que no todos los habitantes de la comunidad de los naranjos vecinos de su están a favor del proyecto hace un mes después que vieron la De, que dieron la, la resolución, la empresa ya sigue trabajando ahorita en, en la cabecera del de río, en donde que algunos hermanos de Naranjos que están a favor de la empresa, ellos un grupo de personas se van a trabajar porque la empresa le está pagando. Pero en sí, en sí toda la población de, de Naranjos no están de acuerdo por ese proyecto que está ubicado, eh, ya, denominado Yancunca Hay algunos dirigentes de Naranjos que han dicho que nosotros como pueblos indígenas, como comunidad como, como, somos autónomos y por eso hemos dado el territorio, para que hemos dado propuestas para, para que la empresa niera que trabaje, pero en cambio, el territorio puede ser de naranjos, pero lo que hay es el, el río, los bosques, donde se habitan los animales, el, el ambiente, no es, no es autónomo, es para todos, por lo tanto nosotros lo defendemos porque de ahí es lo que vivimos, es nuestra fuente de vida, porque no tenemos otro lugar donde podemos vivir, por eso nosotros siempre defendemos, porque queremos vivir en paz, desde tiempos anteriores nosotros como los hermanos naranjos hemos vivido en una forma armónica, hemos corrido siempre en los trabajos, pero ¿qué pasa? ahora la comunidad está dividida con su payaco y naranjos, porque por la presencia de la empresa minera, otro problema pregunta, es preguntarnos quién atrajo esos problema simplemente por estar, por la presencia de una empresa minera extranjera que llegó y eso dividió en las comunidades Neire Uncuch repasó las acciones iniciadas por la comunidad Aguajún de Supayacu y la organización fronteriza Aguajún de Cajamarca con el apoyo de Fede Paz. después que dio la autorización el ministro de energía y Minas, han solicitado o sea, han solicitado a Fede Paz a, a, a los abogados para que ellos nos ayuden a elaborar este, una demanda de amparo contra la resolución que dio la que, que, que se aprobó este, el Ministerio de Energía ¿por qué? Porque ahí es donde donde se, donde se detalla la resolución, en donde que el Ministerio de Energía autoriza eh, a, las, a la empresa minera, ahí se detalla todo que la empresa dice que la empresa minera ha, ha, ha consultado a las poblaciones 100% y en donde que las poblaciones han dado la autorización para que pueda ingresar a la empresa y que, que, que trabaje en, en sus tierras, pero en sí no es eso, la empresa nunca se realizó una consulta en las comunidades, además este ahí en el marco del proyecto se indica que es su payaco, o sea, o sea no tiene que ver nada con el proyecto de llancolínica, Pero en sí, en zona de influencia, es una de las zonas de influencia. ¿Por qué? Porque es una comunidad que vivimos ahí, pero ni siquiera, no se realizó lo que es la consulta previa, ni siquiera nunca ha hecho Entonces, hay varias observaciones en eso, en esa resolución. Por lo tanto, la organización ha solicitado eh, a, a la organización de Paz para que nos apoye y que nos presente contra esa declaración, contra esa resolución que ha aprobado la, el Ministerio de, de Energía y Minas. La autoridad de DIL expresó sus expectativas respecto al recurso presentado contra el Ministerio de Energía y Minas. Y nosotros esperamos los resultados, y esperamos que, lo, que, los, que, que, que los ministros y que, lo, que los eh, gobiernos que tienen cargo, que tomen, las, que tomen conciencia, o sea, que tomen conciencia y que tengan, tengan la empatía, que eso no es lo cierto. Entonces, como, como dice este, en el convenio 169, Si, si el Estado desea realizar cualquier actividad en el, el sector de las comunidades, debe ir a consultar. No, no dice que puede llevar a la empresa minera, puede llevar un, un, a los dirigentes pagando en ciudades, en otro, y para que haga la consulta y para que dé la autorización. Y entonces, la empresa minera ha violado los derechos de los pueblos indígenas, que nuestros derechos es que tenemos, que nosotros como personas tenemos, derechos como cualquier otra persona entonces no nos puede comparar como, como somos cualquiera, sino nosotros también tenemos la forma de vivir, la visión que tenemos, entonces también queremos que seamos respetados, porque siempre en una casa dueña se pide permiso, no se ingresa así nomás, o sea, consultando a un grupo de personas, sino a toda la población que vivimos en, eso, que vivimos en esa zona. Finalmente, Neire Uncush hizo hincapié en una acción emprendida por el APU De la comunidad y la municipalidad de San Ignacio. Últimamente tuvimos una comisión de los, de los actos de las comunidades y el alcalde provincial de San Ignacio. Una delegación que fueron este, el día lunes 28 y 29 de octubre de 2013 estuvieron en Lima. Justamente es la tercera vez que estuvieron ¿verdad? para dar a conocer la problemática que, que, que, que sucede en las comunidades. Entonces, Dentro de, dentro de esa comisión, este, la resolución directorial que dio el Ministerio de Energía y Minas, hay una observación, porque hay documentos que, es, que se planteó, eh, eso no es cierto. Entonces, por lo tanto, el Ministerio de Energía y Minas se comprometió de, de, de, a, de, a enviar una nueva resolución. Entonces, nosotros este, a través de la municipalidad vamos a tomar nuestras medidas. Eh, mi nombre es Neire Uncush Gentequit, soy el coordinador de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad Provincial de San Ignacio. Una comisión de las Organizaciones Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la provincia de Atalaya, Urpia, y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, Aidecep Atalaya, Corpia, solicitarán una audiencia al presidente de la República, Ollanto Humala. Ellos buscan hacer llegar al jefe de Estado las demandas de los pueblos indígenas de la Amazonía. Para tal fin estarán en Lima del 11 al 15 de noviembre. Para saber los temas que se piensan tratar en una eventual reunión, dialogamos con Guillermo Ñaco Rosas, asesor de las citadas organizaciones nativas. Eh, gran parte de la extracción forestal está siendo descubierto que hay tráfico de madera, venta de guías, sin que sepan las comunidades nativas y, y van perjudicando muy fuertemente. Este, el, el tema de la eh, de la agricultura está excluida no está no hay promoción crediticio para los pequeños y medianos agricultores y aún más para el tema de eh, de, de, de, de venta de carbono no está siendo pues informado adecuadamente a los pueblos indígenas entonces eh, las comunidades indígenas está siendo afectado fuertemente el tema de los cambios climáticos que desbordan los ríos inunda a, de manera gigante a caseríos y comunidades enteras en el Tucayali, en el Urubamba, en el río Tambo, entonces este todo ello se han organizado una comisión, una comisión eh, a Lima para poder dialogar con Con, el, eh, con las autoridades del gobierno central y se ha solicitado una audiencia al presidente de la república se le ha invitado para que nos digne a visitar a su pueblo, a su casa acá en la zona de frontera amazónica para a partir de ahí pues eh, este visualizar compromisos futuros para los pueblos de la Amazonía que espera de nuestro gobierno no eh, en el marco de la inclusión en, en el marco del compromiso de la transformación social asimismo se ha pensado dialogar con las compañías petroleras eh, como la Plus Petrol que ha faltado respeto a, este, ha faltado respeto a los pueblos a las comunidades a los trabajadores, a los tripulantes a, la, a las empeñas a las pequeñas este, empresas de comunidades organizadas en consorcio CISA, este año, campaña 2013, que ha cortado de manera intempestiva un contrato que tuvieron eh, para trabajar, dándole preferencia a las multinacionales que son Grupo Romero, eh, Grupo Ranza, ¿no? que tiene mayor economía, este mayor capital a nivel de la Amazonía, que pretende controlar la economía de la Amazonía. Todo ello este, se ha pensado, pues, este, eh, dialogar en el marco de diálogo democrático intercultural con, eh, con los principales autoridades del gobierno central entre el 11, 12, 13, 14 y 15 de, de este mes de noviembre en la ciudad de, de eh, Lima, e encabezado por la Organización Unión unión regional de los pueblos indígenas de la Amazonía de la provincia de Atalaya, Urupía, y la otra organización regional de manera unida, que es la organización regional Atalaya-Corpía Corpía-Aidece. Entonces van 10 eh, delegados de los, de los este, principales autoridades más emblemáticos eh, a, a Lima con este propósito. Además, como Un tercer punto, que es para invitar a las autoridades, a las autoridades del gobierno central, los ministros, diferentes ministros de Estado, diferentes instituciones de derechos humanos, a congresistas de la República para que puedan participar en un evento denominado megaevento Pluricultural de la Amazonía a celebrarse acá en la ciudad de Atalaya, Ucayali, entre los días... 28, 29 y 30 de noviembre del presente año. Esta vez queremos este, concentrar las diferentes delegaciones de los 12 departamentos eh, de la Amazonía, ¿no? los líderes, eh, los principales líderes de la Amazonía. Ñaco Rosas profundizó en la problemática de la tala ilegal que recurre a la falsificación de guías por parte de los madederos con la asistencia de malos funcionarios y que sirven para falsear el origen de la madera. Se refiere este, que eh, existe funcionario de la ex-INRENA que es este, Dirección Forestal de Fauna Silvestre actualmente que, este, que desde durante varias décadas han Han usado maniobras malévolos, eh, donde que, que complicidad con otros funcionarios y madereros para poder este, vender guía de los volúmenes, volúmenes de maderas, eh, de maderas de, de, de comunidades, de comunidades indígenas. Entonces, eso está siendo descubierto acá en Atalaya, no y es, es muy gigante, muy. muy muy escandaloso y eso tiene que conocer al país si nosotros estamos con la idea con el compromiso de transformar la Amazonía significa tiene que salir a flote toda la este la mafiosa de esos funcionarios que, que no se debe seguir permitiendo digamos este en que haya use abuso y estafa a, la, a los a las comunidades eh, tituladas a las comunidades este Que, que son que, que tienen título de propiedad. Yaco Rojas se refirió también a las acciones que se deben impulsar en la selva de Ucayali para evitar el masivo ingreso del narcotráfico. Yo creo que este, en, la, en la parte eh, en la parte de acá de, de Atalaya es un es, está ubicado al norte de al norte de del Bray, al norte de Brahe. En cierta manera lo que se escuchan es que usan usan este como corredor el río N, el río Tambo, el río Urubamba, pero sin embargo este, eh, está calmada está calmada la provincia de Atalaya, pero eh, lo que se puede hacer es prevenir de que esto no no, este, mañana más tarde no aparezca como una amenaza para la población, como somos parte de la colindancia entonces siempre hay ese riesgo, ¿no? Guillermo Ñaco Rosas Soy sociólogo de profesión, defensor de derechos humanos y medio ambiente, sobre todo defensor de la Amazonía. Y este, he trabajado en muchos años en AIDC, soy parte de, activo del movimiento indígena de la Amazonía peruana y parte equipo técnico de esta comisión, esta delegación de diálogo entre pueblos amazónicos de frontera con el Estado peruano. El 15 y 16 de noviembre se llevará a cabo en la localidad de Turuntán, en Loreto, El primer encuentro de autoridades y líderes de las comunidades nativas del distrito de Padre Marqués. Sobre los pormenores de este encuentro, nos informó Cecilio Soria, presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, Red CIP. Entre el 15 al 16 de noviembre se llevará a cabo en la localidad de Quiruntán el primer encuentro de autoridades y líderes de las comunidades nativas del distrito de Padre Márquez de la región Loreto. El evento. ...será inaugurado por el alcalde digital de Padre Márquez... ...Licenciado Duarte González Ruiz... ...el tema preponderante de la reunión... ...es el desarrollo económico... Mayormente, gobiernos locales... ...siempre han tratado... ...todo lo que es infraestructura... ...todo lo que son obras de cemento... ...en este caso... ...los gobiernos locales... ...harán más prioridad... ...todo lo que es el desarrollo económico sostenible... ...más en el lado humano... ...porque la gente... Eh, ...en estos lugares... Necesitan trabajo, necesitan comer, necesitan producir y sobre todo necesitan educar a sus hijos. Es por esa razón que la autoridad Edil ha tomado como prioridad el cultivo, la comercialización del cacao. Eh, entre las comunidades activas eh, va a venir un representante de como el jefe de la comunidad o el presidente, también va a venir el representante delegado, más llamado como el agente municipal, los tenientes gobernadores, representantes de la juventud, representantes de la mujer. En total, cinco delegados por cada comunidad. Y las comunidades participantes son Paulián, Paucocha, Alfonso Ugarte, Nuevo Loreto, Islandia, también este Nuevo Nazaret, Galilea, entre otras comunidades. Así que este importante evento que se realizará será pues una jornada para analizar, pero también dar alguna iniciativa y de repente en esta reunión se va a presentar un memorial al presidente del Consejo de Ministros, al paisano amazónico, César Villanueva Arevalo. Para finalizar, tengo la otra información, que hace una semana se dio un campeonato deportivo de fútbol en las comunidades nativas. Son dos equipos que se han campeonado. Uno de la comunidad de Pacocha y otra comunidad de Pauagoya, de... de... Nativa. Los dos han ganado cupos para participar en el gran mundialito chiquitivo que se realizará ...el 2014 en las instalaciones del Instituto Superior Pegón bilingüe de, de Yanacocha. ...paralelamente para dar énfasis al campeonato de fútbol mundial que se dará en Brasil 2014... ...habló Cecilo Celia desde la localidad de Tirintán... ...para los oyentes de ronda informativa de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, Repsic. ...del 19 al 21 de noviembre la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima será sede de las actividades por la Semana de la Educación Intercultural Bilingüe, en la que participarán representantes de los pueblos indígenas, sabios y académicos. Escuchemos a continuación a Lindon Pizagua, subcoordinador de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, arpi quien tiene más información sobre las actividades que se desarrollan en las diferentes mesas. En y Esta oportunidad de información que voy a hacer a ustedes es una invitación, especialmente a, a la Semana de Educación Eh, educación Intercultural Bilingüe. Eh, como sabemos que ARTI tiene un programa eh, descentralizado en convenio con San Marcos, un programa de formación docente de educación primaria. Entonces, el, para el día 10, 19 al 21 de este mes vamos a celebrar la Semana de Educación Bilingüe Intercultural. El programa va a ir eh, en los libros de San Marcos donde van a estar varios ponentes, desde los dirigentes indígenas hasta los, los sabios indígenas y también hasta los, los académicos. Entonces, y de acá una gran eh, invitación a todos los participantes indígenas o no indígenas, a los hermanos amigos, aliados del movimiento indígena, para que puedan asistir a este gran evento en la ciudad de Lima. El programa de los primeros es mesa de trabajo, donde van a estar primero lo que es cantos y leyendas eh, de sus saberes ancestrales, En segunda mesa va a ser lo que es tema de, de relatos, de relatos y el tema de de, el tema de, de historia contextual histórica. En el tercero va a ser lo que es territorio, territorio y territorio y indígena. El cuarto es el, el, el tema que se va a realizar, lo que básicamente eh, los saberes de la educación y la implicancia en los pueblos indígenas para la educación de nivel de nivel de educación inicial, en, en, en el primario. ARPI tiene desde el año 2008 un convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la formación de profesores en educación intercultural bilingüe nivel primaria. Pisagua se refirió a este programa y a lo mucho que se tiene por hacer en la selva central respecto a este tema eh, si bien es cierto el programa se acaba en 2014 de 2014 queremos eh, seguir ampliando nuestro programa de, de educación de formación eh, docente y educación intercultural no esa es nuestra aspiración en nosotros en 2014 seguir avanzando y no solamente preparar docentes, sino también prepararlo en el, el tema de que sean buenos docentes en este caso sean eh, se prepare o se sean en el posgrado, tenga el posgrado de los, los indígenas en tema de educación. O sea, es nuestra aspiración nosotros como, como indígenas de acá de la selva central. Y la selva central se requiere profesores, ¿no? Porque desde el movimiento indígena desde Airesep, sabiendo de que de tiene un ha, ha tenido un programa y tiene un programa con formalidad y con el paso, y, en algún momento ha sido descentralizado en y la selva central. En este caso han, sac, han sacado o han, se han especializado docentes en educación bilingüe intercultural. Ahora, nosotros como arte, por la iniciativa de ARPI, hemos tenemos un convenio con San Marcos para un programa que funcione aquí en Satipo, en la comunidad de Arizona Portillo, para formación docente en inclusión benigno intercultural. Entonces, hemos hecho un, un diagnóstico que aún falta, aún falta, eh, docentes en, en las comunidades nativas, en las escuelas de las comunidades nativas, y por lo tanto, por nosotros, ese es un vacío que tenemos que completar, porque muchos eh, docentes, no indígenas, en este caso monolingües, están viendo en la comunidad y como son pocos también que ahora tenemos otro problema, no es un problema, sino que yo digo es otro espacio que se ha creado desde el Ministerio de Educación, de Educación Belínio Intercultural, en el Ministerio de Educación, a la, todos formados por el movimiento indígena en y el tema de Educación bilingüe Intercultural están trabajando en, en el Ministerio de Educación. Entonces está quedando un vacío, un vacío en las comunidades activas, en el movimiento indígena sobre el tema de Educación. Entonces, por, por lo tanto, ese vacío queremos seguir trabajando, porque en algún momento nosotros... Hemos puesto, o sea, hemos educado a estos jóvenes para que sean docentes, para que puedan enseñar en nuestras comunidades nativas, pero ahora no, está haciendo al revés. Yo puedo decir este, de que todo lo que nosotros hemos hecho está tomando el Estado. O sea, cuando el Estado tenía que asumir esta responsabilidad para que puedan educar a estos jóvenes, para que sean docentes, que nosotros los hemos hecho, ahora lo están llevando a estos jóvenes. Por eso es un factor importante que seguir el programa y para, para no tener ese vacío en nuestra comunidad nativa con docentes en, en educación bilingüe e intercultural 380 escuelas existen y hay eh, con, con, con docentes, con docentes solamente hay 165, los restos están falcando. Soy Lindón Pichagua sinchuya soy el actual eh, subcoordinador de la Asociación Regional de la Selva Central y soy del, del pueblo llame. Finalmente dialogamos con el comunicador indígena y autor del documental Lima Shipibo, Ronald Suárez. El documental retrata la vida de los indígenas chipivos asentados hace más de una década en la comunidad de Cantagallo, en el distrito del Rímac, en Lima. Suárez explicó el trabajo que hubo detrás del documental y lo que buscó en su realización. El Lima Chipivo ha sido grabado en marzo de este año. Bueno, pues este, tú sabes que hace exactamente 14 años eh, un grupo de hermanos chipivos se fueron a Lima a vivir. Yo eh, tuve que convivir con ellos 15 días ahí con el grupo de la producción para entender mejor eh, cuál es el motivo de que ellos fueron a vivir en mí. Entonces ellos, los que sí han estado comentando varios de los hermanos chipigos, que ellos también se fueron al Lima en busca de, de algunas oportunidades, ¿no? Como trabajo, más que todo, y también eh, el estudio y ellos ahora están en este momento han encontrado su oportunidad de vivir no en este caso eh, a, a, el, el eh, Lima no y en este caso ellos ya se han organizado por ejemplo en microempresarios y tienen este varias actividades no solamente la artesanía sino también como pequeños empresarios industriales en este caso ellos están trabajando y ya este solamente quieren que la gente de Lima los entienda eh, del aporte cultural que ellos están haciendo y eh, que ellos también quieren también nuevas oportunidades y quieren ser tratados como otros peruanos eh, con iguales derechos, con iguales posibilidades, porque ellos también quieren aportar para el país. Eso es básicamente eh, lo que se trata en este documental que las mismas autoridades también lo entiendan y que, y que, y que ellos no son ...como estorbos en el centro histórico de Lima... ...sino también ellos... Eh, ...la parte económica también contribuye con el país... ...y también quieren aportar con, con Lima, ¿no? Lima pues ahora se ha convertido... ...como ustedes saben, como una ciudad cosmopolita... ...antes se hablaba solamente de los andinos... ...ahora estamos los amazónicos... ...y eso es lo que básicamente... Eh, ...se quiere mostrar en, en este documental... ...yo creo que no hay ninguna diferencia... ...los chipivos de Lima siguen siendo como chipivos... ...y los chipivos de, de, de las comunidades siguen siendo como, como cuáles... ¿no? ...y ahí están, lo, lo importante es que nosotros como pueblos indígenas... ...queremos ir visibilizándonos ¿no? en diferentes espacios... ¿no? ...y este, podemos desempeñarnos en cualquier campo... ...solamente lo que nos falta es, es uh, alguna oportunidad... ...en el documental pues se muestra esto... ...que el hombre chipivo tiene varias habilidades... Y, y, y si puede desempeñarse en, en, cualquier, en cualquier aspecto. ¿no? El comunicador y documentalista habló también de los retos que enfrentan los habitantes de la zona. Lo, lo primero que ellos quieren es este, alguna seguridad, ¿no? que el, el, el predio que ellos están ocupando sean garantizados donde vivir. Eso creo que lo más, la prioridad número uno. Y en segundo lugar es este, eh, tener un, un trabajo o alguna actividad Donde ellos pueden desempeñarse. Y luego vendría ya, pues, este, eh, las oportunidades de, de estudiar, sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque eso también, también he podido captar. Y la gente quiere estudiar, quiere, quiere salir adelante. Lima Shipibo se encuentra concursando en tres festivales internacionales, indicó su realizador. Eh, Lima Shipibo ya está concursando en tres festivales internacionales. Ahora, últimamente, el 13 de este mes se presenta en el Festival Internacional de Cortometrajes de, de FENACO, La Mayeque, eh, 2013. Y, el, el trabajo está seleccionado para el, el concurso internacional. ¿no? Para finalizar, Suárez se refirió a su más reciente trabajo. Eh, se trata de, de una comunidad que convive con una compañía petrolera hace 40 años y ellos fueron los primeros que levantarse contra las compañías eh, petroleras antes que el baguazo y a pesar de varias de, de medidas de fuerza, eh, varios acuerdos que hubo con el Estado eh, y es el propio Estado que, que no cumple con, con sus responsabilidades o con sus compromisos no y este documental habla exactamente de eso, eh, se llama este Canán, la tierra prometida Yo soy Ronald Suárez Mainas, yo soy presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, filial Ucayali, ARCIT, y soy comunicador social y documentalista. La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena Con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.